ボラ n イト、a スターズ・ディスピアメン・モディアル・ s ステオー、アルセンセット・ポンドス・ダ・ラ・ FAMA、エステオ・アブイ・マテイス・デ d ブイ・ e ド・ディ・ベスプラ、アルセンセット・メタ e ボーテックス、アルセンセット・アルセンセット・アルセンセット・アルセンセット・アルセンセット・アルセンセット・アルセンセット・アルセンセット・アルセット・アルセット・アルセット・アルセット・アルセット・アルセット・アルセット・アルセ o ト・アルセット・アルセット・ア o セット・アルセット・ア s セット・アルセット・アルセット・アルセット・アルセッ a アルセット・アルセット・アルセット・ ¿Qué es un caballé? Un caballé del bass metal. No, no estabas preparado, necesitabas esos dos minutitos de concentración ¿eh? con tus chorradas para inspirarme. Ya te veía la cara que estabas esperando sí, ya. Sí, ¿eh? sí, estaba esperando para atacar, ¿sabes? Para atacar, sí, sí. pero hostia, me ha s dejado así、sí. sí, un poco. Sí, sí, me ha dejado. me h Anonadado. dejado... dejado... Anonadado, ano eh, tío. Madre mía, tío. Madre mía. A eso del ano a Melegradamol y el dadado a Ancaramés. Bueno, pues <risa> nada, amigos.、Eh, hoy empezamos tempranito con la música y vamos a poner un tema. Que ahora que ha empezado la primavera, os recordará, bueno, por lo menos os dará un poquito de fiesta, que como sabéis es lo que interesa ya a partir del miércoles, ¿no? Empezar ya, ¿eh? A llegar el lunes, el martes, es los dos días de bajón, ¿no? Y empieza el miércoles y empieza a meter al borde y la cosa empieza a subir, empieza a subir. Pues nada, vamos a poner un temita que seguro que os acordáis todos. Porque yo creo que este tema es más famoso que ellos. Estamos hablando de los c a n a d i e n s e Elix, ¿eh? h u e r o c k y y e Yo tenía el disco. o i e m p o r t a unas malas. Sí, pues a, sí, mí, sí. Qué pasaba? a mí me da s A b a Vaya, me te p e g a r o una paliza. A mí me da s o、pues、Es un tema yo, de primavera. e n v a d e s e a un tío. O te dejó u n la tía. e n v a d e s e a un tío a un cassette de Elix. ¿Dónde estaba que esta garzón?、El、y te rompió、LLP. el l oro. El LP. Y yo a cambio l en mi país de c a t un cassette en bail. ¿De qué? La cuestión. Que el team torna al cassette y dice: Se me ha roto la cinta, te la tiene que meter en otra cinta. h t i e n h o s t a los rollos, los rollos. Digo, hostia. <risa> d Y no, te dejo este Délix que es original. Amo una cinta Tudor. <risa> y que es original, pero si me rompí, lo tuve que meter en esta. Hostia. ¿Vale? よろしくお願いします。 En una cinta normal es la grabación. Hostia, tío, pero, estos son pílulas, pero esto son s p i l u l a s pero esto ya son p i l u l a s cibernéticas de ahora, sí, sí, ¿no, tío? Sí, sí. Madre mía, tío. Sí, sí, son envoltorio、sí, sí, sí. de Tudor, que valían no, no, son, 100 pesetas. No, no, lo que son. La son las más baratas. Son p i l u l a s analógicas, o, o sea, digo, pero modernas. No,、tío? no, no, no, Rivera, me recuerdo de tú, ¿eh?、No. <ríe> ah, ah, Rivera, ¿no? pues igual sé quién es. Y, ¿Y WhatsApp? Y es. Sí, sí, y es. sí, sí. sí. <ríe> ¡Otia!、Oh, ¡Otia!、Oh, ¡Qué bueno! Pues nada, después de, este, de esta excelente anécdota,、eh, ya sabéis que podéis、eh, mandar anécdotas a nuestro WhatsApp, ¿eh? que no me acuerdo cuál es el número, pero、Porque、seguro que, que vosotros、ahí. tenéis pirulas y pirulas y pirulas que seguramente. Diréis que lo han hecho, pero estoy seguro que vosotros, muchas serán ¿alguna? vuestras. Pero bueno, no pasa nada.、Eh, no tenéis por qué decir el nombre. ¿eh? Pues nada, vamos a empezar con este tema que yo creo que va perfecto para empezar la primavera: Que se llama、eh, Roger, de, de, de Elix, del año 84, el Walking the、uh, Race of the Age. Ahí tenéis a Elix. x q u i r a a h もう一つ、このような感じの映像は、もう一つの映像です。も e 一つの e 像は、もう一つの映像は、もう一つの映像は、もう一つの映像は、もう一つの映像は、もう一つの映像は、もう一つの映像は、もう一つの映像は、もう一つの映像は、もう一つの映像は、もう一つの映像は、もう一つの映像は、もう一つの映像は、もう一つの映像は、もう一つの映像は、もは、もは、もは、もは、もは、もは、もは、もは、もは、もは、もは、もは、もは、は、 Bueno, pues nada, amigos, después de este principio de la primavera para Metal Bortes y para todos vosotros,、eh, vamos a continuar con un grupo que nunca ponemos, porque realmente.、Eh... No acaba de encajar con nosotros del todo. Estamos hablando de los sureños Molly Hatchet, el típico grupo que más de uno habrá tenido la tentación de comprarse el disco por, la, por, por, las, portadas, portadas,、eh, portadas. por las portadas. Son muy épicas. Son muy épicas y、sí. puede llegar a, a la confusión. A la confusión, ya sabes, como n a z a r e t y tal, ¿no? estas portadas que dices, hostia, o como, o como también eran los. ¿Cómo se llaman, coño? estos Los los Manum y tal, ¿no? que era así. No, no, no y además que el man... nombre Molly Hatchet. Sí sí, sí, sí, pero además e l guerrero y tal y tal y cual. Bueno, nada, vamos a poner el d s c o c r u p es u e ñ o Y sí, exacto. Sí. El otro día pusimos a b l a c k f o o t y vamos a poner un disco que yo creo que es el más jarroquero que tienen, que es del año 83, que se llama No Good, No Glory. Y vamos a poner el temita que se llama What's It's it Gonna Take. Ahí tenéis a Mole l Hatchet. Amigos, ahí tenéis a Mole Hatchet, ese rock sureño, y ya os digo que si podéis seleccionar algún disco para escuchar es este. Este es el maja rockero. r Los demás son demasiado w h、eh, i s k y Man, ¿sabes? Yo te digo que para mí, eh, eh, desde el estilo metal, que、eh, esta peña no acaba de arriba, ¿eh? No, que no, va, va、oh. que va, que va, que va. Ahora, es verdad que en los últimos tiempos. De hecho, creo que no queda nadie original ni nada de eso.、Pues、es el típico no, grupo que pues... se le ha quedado uno que llegó después y tal y cual. Y es verdad que metalizaron un poco el sonido, pero bueno, pues al final u、bueno, e muy, muy yanqui. Porque en los tiempos también el,、sí. el sonido se, se endureció y ahora pues están ahí, pero eso es, un, es otra historia. ¿no? Es, no, son son buenos, a mí me gusta, pero para otra cosa, no es para, para escuchar heavy metal. Es, es, es música de. De barrancio, de, de, con humo y con, sí, y con whisky, sí, sí, sí, sí, sí, con bourbon barato, es, me recuerda a eso, ¿no?、Pero、está bien. Van a arribar al esboytante y algo en el No rompas más, mi pobre corazón. Arriba la marcha metálica. No digas Bueno, venga. O sea... vaya... Bueno, Miguel. Vamos a seguir, vamos a seguir y luego, bueno, vamos a, a empezar con, con clásicos y vamos a seguir con, con clásicos. Y Siempre suelo dejar mi, mi sección de, de efemérides al final, pero es que hoy, es que un día como hoy. Pero de 1982, un 22 de De, de, de marzo. d de marzo,、pues, pues, Estoy <risa> sí,、si、tú, de tú marzo. e tonto. Sí, sí, tú tomas en AbaculuCat. Se、no、publicó a... The Numbers of the Beast de los Iron Creams. Anda, anda, Beast, anda vaya. Obviamente es un, es un disco que vamos, que hay que tener. Sí o sí. Sí o sí, por, por cojones.、Ah, yo tenía la tierna edad de, de, de 13 años. La tierna edad. <risa> la tierna edad de 13 años. 何で Tú estabas descubriendo unas o t r a s músicas. Ah, no, ah, ah, no, en esa época, Abba、ah, ah, y, no、y Bordón 4, no, ¿no? que te sonaba por arriba. n o e l vecindario. No, estabas、no, descubriendo、no, no, a Bordón 4 y te agradaba. Mi, mi o、no 3, no. Bordón 4 que le dicen no, en Inglaterra. ¿eh? Claro, todos escuchamos lo que hay en casa. En mi casa había por, por parte de mi padre Camarón, por parte de mi madre, yo, Manuel Serrat. No, no, Entonces, claro, yo ahí en medio dije la, esa dicotomía, dije yo. Y en cuanto q u empezar e a escuchar, pues. pues, pues tú, tú vas a decir, Man Serrata, r a matéis el camarón a m a d e El o m b r e s d e m i s t e Tú, Pepe, e q u e sonaba en tú tu galería? En mi casa sonaba a v a y Bonnie M. Ah, todos, todos los v i a j e s que íbamos al pueblo de mis abuelos, <risa> yo al terreno de pequeño, Bonnie, Emmy y Ava. Luego a veces ponía María Jiménez, Julio Iglesias, pero a mis padres lo que más les gustaba era Bonnie, Emmy y Ava. Hombre, muy, muy, Obras, obras, e r g i o obras. A ver, ¿a qué te vas? Bueno, en mi casa es verdad que poca música, pero sí que es verdad que cuando se ponía algo, cuando ponían algo, pues había también algo de, sobre todo de Ava, podría ser. Y, y recuerdo una cinta horrible, tío, de Roberto Carlos, tío. <risa> Hostia,、Roberto、que, que salió un montón de caras, tío. Hizo mucho daño. Y、Roberto、recuerdo、Carlos. que d a v i d mi viejo se compró una de los BGs. i Hostia, mi padre tenía un、Pero、disco. Yo creo que no le pegaba mi padre. Tenía, mi p a tenía, tenía, tenía un montón de single s de los IRES y un disco de la ELO, de la e l r a medio. Yo todavía conservo de, de, de, de mi padre un disco de los b e a t e s que ese tiene que c u s t a r pasta. n o la podrías dejar por si acaso a l g u n a a l g u n a a l g u Mara o algún para usaste alguna vagada? La Mara, sobre todo, que era una chica Yeye. Bueno, a ver, vamos a ver. mi madre le gustaba mucho. No, es con Di. Sub o h Grunji. El dúo dinámico. El dúo dinámico, exacto. De hecho, fue en la gira despedida. e n que s o n Heavis. ¿Eh? La g e n e la despedía, solo hacen los h e v i s Bueno, pues ya veo que, que esta peña se está apuntando a lo que es la retromúsica. s e m b l e m e n t e un programa de TV3, de TV1, de TV2, de t v s i n c que de FED a TV6 no nos uniría. Pero, o q u e é n e s faltaría? m u c h a historia de q u e s t a c o n t i n o a amigo.、Si、bueno,、claro. no, simplemente, bueno, tampoco voy a descubriros ahora Iron m a i d e n simplemente eso, pero. Mola mucho, n o la, la nostalgia nos ha llevado、eh, a bueno, a, a, a ver la, la música y tal, y como, como, porque fue un descubrimiento para, para todos ¿no? este, este disco, o, disco, o si lo descubrimos más tarde.、Eh, yo permítame、pues、que pase a las primeras v e c s que empecan a comprar un original. Y、claro, no va a ser de s pues... va a ser a Vasa, a c a r r e t del Karma tampoco, a la c a r r e t del Karma. Va a ser el、igual. primer ser e peso original. Sí, es, es que este, el que no lo tuvo original, lo tenía un amigo que nos lo dejó,、sí. o el hermano mayor de, de un amigo que nos lo dejó, ¿verdad? Y luego、eh, salió por la tele, o sea, cosa que ahora, claro, ahora es que no s a l e n a d a por la tele.、No. Entonces, s a l í a n en Tocata, venían de g i r a y s a l í a n en Tocata o, o en Aplauso,、sí. o el, o el, no, no, sí. más o menos eran、sí. los de esa época, ¿no? Y entonces, pues. Los、pues, vídeos lo de después del misdía. Y lo descubrimos. Y luego había minutos musicales.、Eh, pa, esto os sonará de, de, a Chino. Después del a, telediario. Al, al, después del telediario. A, a chino, no, yo sí. Pa,、eh, a, a veces hacían un programa y les sobraba tiempo y tal, y te metían minutos musicales. Y entonces anda, te metían.、Anda. Es que Miguel es muy mayor, ¿eh? r <risa> No, no, es él、no, no, no, no, lo yo, que está bien. No, yo, no. Yo, yo. Te metían los minutos musicales y te metían los, los vídeos de la época y te metían, pues, tanto los de Iron Maiden, los de Wasp, los de el, el Queen of the Ray, en minutos musicales te lo arreglaban, tío, y cosas así. O sea, Scorpio es el Hurricane hasta en la sopa, o sea, <risa> era tremendo. Pero bueno, en c u a l e r q u é temas e l e g i r á Nada, pues vamos a elegir. Pues、para u e s p mí es que es el mejor el tema de los Hero Maiden. Gangland,、no hacemos, eh, Gangland. De hecho, estaba dudando de, de, de, de todos. Sabéis la historia de, de Gangland, no Gangland, sin duda es el, el peor tema de los Hero Maiden. Después de lo que han hecho, después,、eh, Gangland es una maravilla. No、eh, cuenta Harris que una, estaba e m a q u e t a n d o el disco y le dijeron, venga. Pone tu, ¿qué, qué? Falta un tema. ¿Cuál tenemos? Tenemos dos:、eh, este, el Gangland y el Total Eclipse. ¿Cuál quieres que pongamos? Va, venga, el Gangland. Y luego se arrepintieron mucho porque el Total Eclipse.、Eh, tenía pensado poner el Total Eclipse, pero al final voy a poner el Hall of Vida y n a m que para mí es el mejor tema de, de Maiden, de, de todos los sí, tiempos. Sí, sí, para、tema. mí sí. Y además, un tema que no falta en sus directos. Hubo un problema durante un tiempo, durante un par de giras. No lo hicieron porque tuvieron problemas de derechos de autor. Pero ya l o han pagado, l o han matado, ¿no? Ya l o han matado, <ríe> ya han pagado lo que tenían que pagar, así que nada, pues ahí tenéis este e l l e a h í sí tienen los Maiden, greira, ¿no? un Negreira, ¿no? Ahí sí tienen un Negreira. a qué bueno! ¡Ah, qué、ja! bueno! When the bell begins to chime, reflecting on my past life, and it doesn't have much time. Cause at five o'clock, they take me to the gallows p o l e The sands of time Bueno, excelente tema. Maravilloso, maravilloso、sí. tema, maravilloso disco en total. Ya no solo, he escuchado ahora con, con, con el tiempo, es que tampoco no ha perdido demasiado, ¿no? Quizá、eh, hay, hay canciones que ganglan, pero bueno, están temas menores como The Prisoner y tal, pueden seguir vigentes. Y luego hay temazos, ¿no? Para mí, como el 22 a c a s h a v e n u e o el, el, el r a n t o de Hills, ¿no? Que también sigue sonando mucho en directo y tal. オーケー、これはもう一つのテーマだと、もう一つのテーマだと、もう一つのテーマ a と、もう一ついテーマだと、もう一つのテーマだと、もう一つのテーマだと、もう一つ m テーマだと、もう一つのテーマだと、もう一つのテーマだんもう一つのテーマだと、もう一つの m ーマ o と、もう一つ s テーマだと、もう De hecho, hay gente que le sigue. Tiene el rock'n'roll、bueno, a d tan malo. Eso e estoy de acuerdo.、Sí, lo de Speedmeta l yo creo que te has pasado. Pero no, sí que es verdad. Cuidado, ¿eh? no, tiene más punk pero, que de Speedmeta. l pero, pero, pero sí que es verdad pero... que era muy, muy.、Mmm, yo creo que en el Número de Viz. Más agresivo, más. Sí, en el Número de Viz lo que quieren es. Yo creo que quieren quitar lo punk que había en los dos primeros, ¿no? Sí. イオンマン i 人は、イオンマンの人は、イオンマンの人は、イオンマンの人は、イオンマンの人は、イオンマンの人は、イオンマンの人は、イオンマンの人は、イオンマンの人は、イオンマンの人は、イオンマンの人は、イオンマンの人は、イオンマンの人は、イオンマンの人は、イオンマンの人は、イオンマンの人は、イオンマンの人は、イオンマンの人は、イオンマンの人は、イオンマンマンの人は、イオンマンの人は、イオンマンマンの人は、イオンマンマンの人は、イオンマンマンの人は、イオンマンマンの人は、イオンマンマンマンマンマンマンの人は、 Eso. no hay、sí, es no、duda,、no、es, es su visión y es, es lo que de es esto. Y la ha ido bien. Y la ha ido bien. La ha ido bien. De puta madre. No, la verdad. Yo、bueno, pienso、no、que no o me s a m b é y p a r a m í t a m b i é n Manabe. También a ti, ¿no? A, a mí también. Analbe. Analbe. ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Venga, Pepe! Pues bueno, amigo, pues ahora vamos con una banda d a de. Casa nuestra. La casa nuestra. v e g a m o n o Fundada en el 2015, pero anda, que anda. se quedó en agua de borraja, ya que el proyecto pues, quedó paralizado. Y siendo Fran Pérez, un saludo si nos estás escuchando. v e n El señor oscuro del s í y a sé q u i n e Porque él en solitario pues, tiró para adelante esta banda. Y Fran, que es muy conocido en el movimiento underground de Barcelona y vecino de aquí de Cornellá, pues ahora en este 2023 ha vuelto a retomar. Las riendas y ha fichado a un gran baterista como es Miguel Ángel García Moya, gran amigo mío, alias el c u i n e Metallic. Un a l hombre, de eso de Cuyne tenemos Cuiné, que hablar. e s ¿eh? gran、no. cocinero, es、ah, muy、eh, gran vale, cocinero. Vale. Y bueno, y entre los dos están intentando pues, levantar de nuevo la banda llamada Atatriel, que es un demonio que significa un, es que fue un ángel caído por no estar de acuerdo ni con Dios ni con Luzbel. Vaya, vaya. Y bueno, pues dicho esto, porque aquí también tenemos nuestra cultura. Ay,、eh, ay, pues、ay. Bueno, aquí os traigo pues, un tema que de momento han sacado como adelanto y nos suena, pues no suena nada mal: el Time of the Warrior. O sea que sin más os dejo a Tatriel. Y el deseo, pues de aquí, de todo corazón, que el proyecto pues t i r e para adelante. Eso, eso, d e que se haga un bolillo por aquí. Sí, o sea, larga vida a Tatriel, a Fran, señor oscuro del Sí pues... y Miguel, el Cuyne Metalic. ¡Soy! l o、no、veremos seguro, es que. Sí, le... Le... Sí, le... Es, es, sí, le... sí, sí. Le... sí, sí le... Ya vendrá, ya vendrá, que les d i que hablarían v o s a l t r a s para hacer una entrevista, para que par... par... vean cómo va la banda,、eh, todo... bueno, y las pulletas que atenan. Porque ahora tienen un cuncel al Satembra, a m a e s t r e m e r a Martin Templo und o m i n i q a、no. Tarrasa. Así que allá pues,、eh, supuso que será la, la presentación dels. Y bueno, Sensames, os dejo a, a Tatiel con el Time of the Warriors. s o r Bueno, Amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de Cornellá llamada Atatiel. Espérate, espérate, me ha parecido tremendo. Tremendo, tío, tremendo. tremendo. Buena、tío. crítica que tiene aquí nuestro、no, compañero. Me ha parecido tremendo y aparte aparte, lo veo algo, por lo menos dentro de lo que voy escuchando por ahí cuando voy a ver algunos conciertos y tal, algo muy, muy, muy, muy, muy de ellos. O sea, una cosa o, o, que. Obviamente, es full. No, no, no, es f、eh, u、bueno, tío. A ver,、Ford. no han inventado nada, pero sí que tiene personalidad. O sea. Eh, eh, Es algo personal, es algo que, que bueno, que dentro de que, Esto puede sonar esto o lo otro, pero. Tiene su personalidad y la de todo. Para mí tiene to toques d o o m porque es. Sí, claro, claro. Tiene yo yo, don, yo, no, no, no, tiene yo lo e t a b a i e n d o Tiene toques black. <coughs> me recuerda mucho al. Con, sus con, con su, su rollo, con pero al monotext. El ¿sí? monotext de los 30-Fro. Sí, t s señor. A v e se me la s a q u i t a d e la boca. Sí, sí. A mí me parece. Tiene una conjunción de todo. Luego tiene otro tema que es un poquito más rápido, que tiene unos riffs muy transmetal, así que es verdad. Pero ese tema, s í que es verdad que. Pero una guitarra así. No, bueno, no, no. Tiene ese toque d e n e Tiene con esos récords de 30-Fro. Tiene unos r a c o s también blanc metaleros, ya que sí, muy bien,、sí. muy bien,、ah, muy、excelente. bien. No, excelente. Se l u e a tope con Atatriel y mete al borde de toda la plana. Siempre estaremos apoyando a las bandas lo, locales, lo, y en este caso a t a t r i e l Lo que tiene que ser este, este estilo, ¿no? El sonido afilado a las guitarras, pero y cavernoso. Sí, sí, sí. No, sonido, sonido, bien, sonido Me ha p e c muy bien, muy、bueno, bien. Me ha parecido también,、bueno, ¿qué os parece? b a t t e r y también. Sí, bueno, sí. En un estilo、sí. b a t t e r y Habrá que escucharlos en directo. シェイク ピーンズであけんメスプーペン、であけんメスセウエン、えー、キンザ、あき、entre el barrio de las Planas de San Juan de Esquim. エセサードドンデミンゴ。えー、キンザ、ポミラゴカンダー、リオノセギンディア、エセ、エセディア、セウエンディア。エセディア、エセディ j エセディア、エセディア、エセディア、エセディア、エセディア、エセディエセディア、エセディア、エセディア、エセディア、エセディア、ディア、エセディア、エセア、エセディア、エセディア、ア、エディエディア、 Hostia, que、era? tocan en la Joker. Yo no pongo nada porque vais de boda. Verdad, pero toca al, la, al Black Bomber, que para s e el a t o A r p la noche. Esto se、sí, s、sí. t á n todo el día, ¿no? Que por cierto, el otro día me, me, me chateé con ellos y me dijeron, los esperamos aquí para t o m a r una c e r v e z a Por todo el buen rollo que siempre nos h a b i t a q u i e r e s que me haga pasar por ti o no? No, pero <risa> le dais saludos porque yo no puedo、ah, ir. p a r t i e r o de alguna manera. Black Bomber m a n tenía metas p o r d e s y el plaé de presentarlos, de hacerles una entrevista telefónica. プレゼントは全ての LP n とてもいいです。プレゼントは全てのバンドです。プレゼントは全てのバンドです。10年前に作ったのです。とてもいいです。とてもいいです。 パッドルはパッドルはパッドルはパッドルはパッドルはパッドルはパッド a は、ah,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 Incluso de Barcelona, que está en、sí, funcionamiento. Yo creo que sí. El ¿Cuánto lleva e l del. El e l El e l paralelo. ¿Cuánto lleva n Que la w o c o p o r u e n t e s estaba. Niño, de, anime, 15 años, el, el, ¿no? El, el sí, el ese, estaba, ese estaba en Castelvivar.、Sí. No se comía un p u l l i n porque allí heavy, cero. Y v a a cambiar. Yo pienso que incluso sería el garito heavy. Desconexion, le més a n t i g u e de Cataluña. No sé, yo. Ni... Sí,、eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo pienso que sí, porque yo ya, allá, el Sputantasí sanaba, a, a 1906 sanaba.、Sí, pero, por ejemplo, entre... por ejemplo, pregunta de s a m e n ¿qué relación tienen el de Zaragoza con el de. Ni una. Ninguna. Ni una. Pero es más antiguo el de Zaragoza.、Ah, yo, yo, te, yo tengo un mal、no? recuerdo、mm. del infierno. También. Sí. Cuando salimos fuimos a dejar a una amiga a Olesa por unos, por unos caminos. Ah, ahí en Tarrasa. En Tarrasa fuimos a dejar a una amiga a Olesa y tuvimos un accidente, pero va a habernos matado.、Mm. Sí, sí, tengo. A ver, que de tantas veces que habíamos ido al infierno, pero una de ellas joder, fue, fue complicado. Bueno, pues nada, ya nos lo contarás otro día.、Eh, ¿Has estado en Zaragoza? Creo que sí. Yo sí, yo sí. Creo yo que, que sí que he estado, Sergio, creo que sí. Pero, una ese, pero de, una es Una de las veces de que he ido a Zaragoza.、Vida. よく見ると、私たちーあなたの人生をーると、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな バーディーズは2つの時代の p a n d e a 2つのの時代の時代の時代のの時代の時代の時代のの時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代のの時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代のの時代の よく分かるよく分かるよく分か o よく分かるよく分かるよく分かるよく分かるよく分かるよ n 分かるよく分かるよく分かるよく分かるよく分かるよく分かるよく分かるよく分かるよく分かるよく分かるよく分かるよく分かるよく分かるよく分かるよく分かるよく分かるよく分かるよく分かるよく分かるよく分かるよ エンベリス、これはこれで結構高いです。これ o 結 u 高いです。これで結構高いです。これで結構高いです。これで結構高いです。これで結構高いです。これで結構高いです。これで結構高いです。これで結構高いです。これで 3LPs:92、93と94。 プグエステタルナシオナ、シスパニャノトラピチェスオルカタラ、イプグエステタルナシオナギメタルデサンクタイツ、シダシナリタデンケモメンノ recursés アソパデカブラ、アソア、アペツイアサンクタイツ。ナマシオンラ、ワイヤソフラマケアソウタタウエタケアアゴストプグエステタルナシオナギメタルナシオナギメタルナシオナギメタルナシオナギメタルナシオナギメタルナシオナ ジャムは特に大きなテーマがバスターバスターのハッローアメリカの時に、これはとても驚きのテーマだと言われています。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 Bueno, amigos, nos vamos a Suiza y ya sabéis que hay, hay varios catalanes por ahí, ¿no? En Suiza. Sí, me... Bueno, hay de, todo, hay, hay, hay de todo, hay Hay unos cuantos catalanes ilustres, sí, como hay... Marta Rovira. Como... Pokémon. Como. No, ya, aquella ya volvió, ¿no?、Eh... Escóndame una cosa. El Pokémon continúa ya. a m la pasta y amols a Suiza. Bueno,、ah, pero bueno, yo este tema se lo voy a dedicar a Marta、mols. Rovira porque es una exiliada y tal y cual y, y yo sé que le gusta mucho el metal.、Eh, <risa> ¿Ah, entonces, ¿sí? le vamos a poner un grupo de ahí. Eh, que yo sé que es muy fan,、eh, que son los Coronel, r、sí. un, un grupo, pues ya sabéis, de aquella, bueno, pues de aquella época con Sodom y toda esta gente, ¿no? Certifrost y toda esta peña, ¿verdad? ¿Eh? f i n a l de los 80, ¿no? Por ahí, ¿no? Podríamos decir. d u r a n t a Nuranta. a s u r a n t a Este es el IP del 88. Es prácticamente el d u r a n t a c o r o n e r ブイトンタスイ t エプリップ、ノー。ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、た p o r que te fiquipas el culmo? <risa> vaya, vaya, vaya, ya empieza aquí. q e r a o sea, ser u r o l o o Se ha ofendido el es que colega. David quería ser u r ó l o g o nada más no, que para no, eso, ¿sabes? No, vamos a dejarlo ahí. Pero ¿eh? menos mal que no e s t u d i ó Bueno, pues nada,、bueno, vamos a poner los corners desde Suiza y se lo dedicamos a todos los exiliados y a todos los banqueros, ¿no? Que parece que tienen algún problemilla por ahí. Sí, y vamos a ponerle también, un disco que se llama. que, que nos lo tiene que traducir el mega, que se llama Punishment for Decadence. ¿Qué q u e r e s decir? No, no, no, no, o e c a d e n c i a Es una portada un poco, ¿eh? Yo recuerdo verlo en el r o f f e s y se estaban, se estaban afixiando, iban todo de negro.、Tío. Sí, o r q u e la v e d o estaba calvo. Horas, sí, sí, sí, pero una, y... lo e s t a b a pasando muy mal, ¿eh? Estamos ahí. No、tío. pasaba m、sí, no, es que... Madre mía, parecía que se estaban. Es que en el r o f e s t o d s l o que tocan a primera hora a c a b a muertos en v i a a esa hora justo el sol les da de cara. Sí, sí, va, sí, sí, sí. Pero e s t a b a pasando putas, tío, con sus camisetas negras. Pues nada, amigos, lo dedico a todos los suizos y a todas las de aquí, ¿eh? Y los de aquí. Pues no, nada,、no, m、no, no, no, a s m a ¡Más! Y a Katy, que es nacida en Suiza. ¡Ay,、ah, h a Katy, es verdad! Tu señora, que、sí. es de Suiza, nada de más. Cuidado que no te quede la pasta ya. Joder, pues nada, amigo.、Eh, vamos a poner un tema que es un clásico, ¿no? ¡Más cachacal! Vamos. もはフォーマーション、フォーマーション、フォーマーション、フォーマーション、フォーマーション、フォーマーション、フ e ーマーション、フォーマ n ション、フォーマ r ション、フォーマーション、フォーマーション、フォーマーション、フォーマーション、フォーマーション、フォーマーシ e ン、フォーマーション、フォーマーション、フォーマーション、フォーマーション、フォーマーマーション、フ u ーマーマーション、フォーマーション、フォーマーマーション、フォーマーマーション、フォーマーマーシ エレアロー、たんべアナバンデラマー、l マクスウメッ、ケタンベランダマー。 e x u m e r Svatter of the Vatican o Slaughter of t e Vatican. No, esos son、eh, Ex-Order. Te estoy hablando de e x u m e r Es ex e x u m e r e x u m e r que era el mito de la Vatican. ¡Ah! Es de e x u m e r eran su ex. No, e x u m e r eran alemán. Pues no, no tiras una. Bueno,、no, a ver. Ve. Ya sabes bueno, que de los tiempos de Wikipedia las cagaba. e l t i e m p o decía lo que te daba la gana. En aquella época en Van pasa el primer de Vendetta. Sí, que eran alemanes. Está, ya está cambiando de tema. Vendetta, ¿no? ¿no? O sea. Pues,、ah, que también era, cosa... eran spin metal. Sí, yo tengo al n v e n d e t t a no eran italianos? ¿Puede ser? No, eran alemanes. ¿Eran alemanes sí, también?、TV. Sí. One Life i Stanley Die. Que eran、eh, bonísimos. ¿Eso p r、no, no no. no, o e qué quiere decir? ¿Que serían italianos o americanos? No, americanos. Hay alemanes, coño. o a l e m a n e s Y h ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah Y grandes LPs, lo que pasa es que ya no tenían la trayectoria espítica de a y a b o r a n s Es una mena. Lo que fue anal es una mena de, speed, de, de heavy trash. Pero, buenísimos, tío, perdeta, tío. Vaya, déjame continuar. Sí, vamos a continuar. Vamos a seguir con la sección de efemérides, porque u n día, como hoy, pues a lo largo de la historia del metal han salido disquillos. Y uno que a mí me gustó mucho, que igual, obviamente no tuvo la repercusión que, la, que el Number of the Beast. Pero un 22 de, de marzo de 1984 se publica el EP de Dungeons Are Calling de los s a b a t a g e Anda, anda. Un EP, ese fue, ese,、eh, fue en formato EP porque bueno, estaban, iban a sacar el Sirens con todo un montón de temas. Sí, y se ve、no、que se hizo muy, muy, muy largo. Entonces decidieron sacar, por un lado, el EP de Dungeons Are Calling y por otro lado, el, el disco un poco más extenso del Sirens.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 La o m i t a d e s dal witantapuit parsen. Hablábamos de la temática del Dungeons and Calling.、Eh, s Podéis pensar que. ¿Ya lo has puesto? a no. Podéis pensar que va sobre estar encarcelado y tal. Así、sí. no、sé que、eh, la temática es sobre, el, el, sobre las drogas, ¿no? La dependencia de las drogas. Ah, Sí, sí, sí, efectivamente.、Joder. Y la portada es un e s q u e l e t o con una especie de jeringuilla así casera. q que... Un e u e s q u e l e t o ¿no? ¿Te con c la l a a a ¿No lo sabías, e s o pepe o no? No. La portada sí, esta... pero no la temática. La... Y eso, es, es ¿no?、Eh, es es verdad, es de Dungeons and Callings, ¿qué quiere decir? No sé qué, llaman, ¿no? No, no, es, where, Colmy, o sea, sí, es las mazmorras, es、sí. d u n g e o n s and c a l l i n s o sea, Dragons and Dungeons, s Dragones y mazmorras, la serie. Ah,、like、vaya, vaya. Or... Son las mazmorras, y sí, o sea. La verdad es que son t o d o metáforas,、es、porque claro, lo ha explicado tomado, el Oliva. e s o la trucada pues... del peril. ¿no? Bueno, podría tener su sentido, sí sí, sí, sí, sí. Bueno, aparte, John Oliva es un verdadero claro, reconocido、sí. drogadito y de todo, claro. Sí, sí. sí, sí. Pues... Y c o n s u m i d o de olivas. Sí. Sí. Está bien. Pero bueno, no creo que, la... que el peso que tiene en estos momentos se h a producido por las olivas, ni por los huesos de las olivas. Bueno, el caso es que b、bueno, u es un tema que. Un saludo a John, que sé que nos escucha. ¿eh? Sí. Y, y, a la, Además, y, a, lo sé. y a su hermana, la Oliva de Popeye. <risa> y bueno, sobre todo, también quiero recordar a, a Chris Oliva, el guitarrista que falleció. Para mí, uno de los grandes guitarristas y que、no、tiene, nunca ha tenido el mérito. Sí, el reconocimiento. Que, ¿no? El reconocimiento que, que ha tenido, que es una, un guitarrista infravalor, infravalorado. Al igual que los sábatas, de los sábatas ¿no? para mí un. Yo no creo que con mis, ese, ese guitarrista、favoritos. hubiera permitido tener esa mierda de grupo que tienen. Esos de Navidad por ahí. Ah, lo de la Transiberia. Transiberia, eso es una mierda americana, tío. Pero eso es tremendo,、tío. Pero f u n c i o n a e h tío? f u n c i o n a más que los sábatas. como l e embala la Navidad a los yankees, sí, tío. Fu funciona más que los sábatas. Sí, sí, sí. Bueno, vieron... De hecho, de hecho no, no, ni, ni vuelven ni volverán. Lo vieron clarísimo cuando hicieron el Cold Winter Death. Y a partir de ahí dijeron, oye,、eh, aquí sí, sí, le sí, cambiamos sí, sí. el nombre, nos tiramos a esto y a hacer dinero. Y, a, y a hacer dinero. Sí, sí, sí. Tienen, de hecho, de hay dos Transiberian Orquesta. Una circula por la costa, costa oeste、este. y otra por la costa este. La sí,、vez. sí, efectivamente. Y hay dos t r a n s i b e r i a n e s o r q u e s t a a s Y una tercera, Olivia n e w t o n j o h n a <risa> h ¡Ah, m u y bien! ¡Qué bueno, tío! Olivia, Olivas n e w t o n j o h n e r a ¿no? Bueno, pues seguro que si no suena por el, por el título, por lo que estamos diciendo, cuando escuchéis la canción os va a sonar porque la habéis escuchado. Mil veces, os habéis sí, sí. movido por el ambiente, si l s habéis sí, visto. Sí, sí, además un... lo, ponían mucho, lo ponían mucho en el trance. En el trance lo ponían mucho y en, en todos lados. Así que nada, ahí s i tenéis a The Dangers are Calling. Watch All t h es el, el sí, batería, ¿no? Batería. Doctor Kildrum, ¿no? Doctor Kildrum. ¿Anda, anda, como me no, acuerdo, no, ¿eh?、Tremendo. Como tengo ese puñetero disco que me, <risa> lo, compré, <risa> que me lo compré en Pelayo, disco <risa> Pelayo, cuando estaban sí, de t e acuerdas estaban cuando、wow, de liquidez. Wow, wow. Joder, claro, madre mía. Es que, Pelayo,、sí. Tremendo, tremendo lo, en este edificio. Yo también ¿no? me recuerdo. Y luego, sobre todo, fija, eh, eh, esa intro con esa. La gota sí, sí, sí. sí, la gota, la, verda, la gota, es que ¿sabes? El sonido parece que sí, sale de la, sí, sí, sí. De la cueva. s s、sí, sí, sí, sí, Es algo sí, sí. que te. De, te sí, sí. Te, te, te ve, Esa intro te, te mete en. en e sí, sí, sí, sí. Te introduce, te introduce.、Eh, sí, una atmósfera, sí, sí. yo creo que, que eso, ¿no? Que también fue uno de los primeros. Con los Black Sun, ¿no? Pero de, de, de meter esa atmósfera. De decir, hostia, es que te metes. Hasta logras, hasta l o g r a p a r t i e d o de alguna manera sería elemental, querido Watson. El elemental es un tipo de queso. Sí, Buenísimo, por cierto. <risa> bueno, <risa> ya empezamos con las chirigotas. <risa> vamos. Pues bueno, pues bueno, amigos, ahora,、pues、como siempre, aquí en m e t a l b o r t e s apoyando a las bandas locales y esta vez pues, seguimos en Cataluña con una banda de. ¡Casa Nostra! Una banda de que, como ellos,、sí. se, como ellos se autodenominan, es una, un tipo de crossover endurecido y muy especial. ¿Crossover endurecido? No, no cro cro Ellos dicen crossover. Anda, crossover, vale, que son chicas. No, son chicas,、ah, no, vamos.、Vale. Que. Que con una calidez y contundencia brutal, banda que, que provienen de Caldas de Mombuy. Anda, a n d Y que, pues, que tuve el placer de que me nos presentaron, de conocerlos en la semana pasada en el concierto. ¿Has estado en la fuente? La fuente sí, que e s t a í calcaliente. ¿Eh? ¿Qué te parece? De... ¿Eh? De... ¿Eh? Está guapa. Por eso, cuando te, la... te lavaste la cara, te se cayó la perilla y todo, ¿no? <risa> no,、eso? no, más, más o menos.、Uh -huh. Entonces, pues bueno, tuve el placer de que me nos presentaron, de conocerlos la semana pasada en el concierto de, Clip, de Creator. <risa> Y formados en el 89, o sea, ya tienen un bagaje bastante. Sí, sí, sí. No son chavales, ¿no? O sea, que ya tienen tablas para dar y vender. Y esta gente pues ha tocado por toda Cataluña, hicieron una gira por Euskal Herria, y también en Alemania, con cinco conciertos.、Eh, o sea, un bagaje bastante importante, en Francia también, y me refiero a Falciot, que con dos temas en un recopilatorio, una maqueta, otro tema en otro recopilatorio, ya en el 2000 sacan un álbum, El Bugabú, un CD en directo, y dos temas más en otro recopilatorio. Y ya el último álbum hace ya tiempo, bastante, en el 2010. Y por lo que me comentaron, están ya trabajando en sacar otro CD. Que curiosamente fueron premonitores, ya que lo llamaron en el, el álbum que sacaron en el 2010, Pandemia. O sea, anda, que, anda. Porque tú ya, de 10 años atrás, porque fue la pandemia, empezó en el 2020, ya estuvieron a esa premonición y lo llamaron Pandemia. Pero yo os traigo un tema llamado World Communication de su LP, El, el Bogabú, que salió en el 2000. Lo tengo por aquí apuntado, el, mucho antes del 2010. Y bueno, sin más, os dejo a Falciot, que para mí es una gran banda, con un estilo, a ver qué os parece. Para mí suena un estilo así, pum, con un toque así. A ver, ahora lo, lo, lo clasificamos, así en plan muy americano. o e s t e n d u r e c i d o no? Sí, a mí la verdad es que tienen un toque muy. O sea, que a mí bastante me, me gusta mucho. O sea, que sin nada, os dejo a Falciot con el tema Wall Communication. Venga, o Communication. c a l d e s c a l d e s もう1つのクレクトチいンマジョン。 でも、それはもう、ハ、bueno, ッ o ーの神様です n ハッコーの神様で o ああ、もう、ハッコー n 神様です。ああ、もう、ファーショットです。ああ、もう、そ o です。 アイロン・ボイト、やってるよ、あれやってるよ、あれやってるよ、あ l やってるよ、あれやってるよ、あれやってるよ、いれやって r よ、あれやってるよ、あれやってるよ、あれやってるよ、あれやってるよ、あれやってるよ、あれやってるよ、あれやってるよ、あれやってるよ、あれやってるよ、あれやってるよ、あれやってるよ、あれやってるよ、あれやってるよ、あれやってるよ、あれやってるよ、あれやってるよ、あれやって A fines del 2004 no van a surtir a la escena y por tanto l o s l p s v a l e Es que está chupado, tío. ¿Tenido de buena cosa, mes? No. o a d e m á s de chafarme el tema? ¡Ah, no, no! ¡Apaga <laughs> <¿Pordó, laughs> <¿Pordó, laughs> en el aire! ¡No te preocupes! ¡Lo has puesto tú! Venga, va, Down Dance. Sí, ¿Qué significa Down Dance? ¿Qué? ¿Down q u é Dance? ¿Down Dance? ¿Tienes abajo down, down, down, down o n、no, Tienes porque... mucho Down.、Eh, Juan Luis Guerra lo cantaba. <laughs> vale, pues no e se titula Down Dance, se t i t u a Grave de n s a a d a f u t e b o l s grave. Grave, grave. Es tumba. Bueno, g r e o e b a i l a sobre tu tumba. Hostia, solo lo hacían los gallegos aquellos. Iba d e c n d o darle santo. Me bailé sobre tu tumba. ¡Tumba, tumba, tumba, tumba, tumba! ¡Tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba! ¡Tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba! ¡Tumba, t u b a t u tumba, tumba, t u m b t u m b m u m b a a t u b a t u a t u m m a t u m b b a t u a Negro y no. Va, Ángel, p a s a m o s a la, <pasamos risa> la tacera <risa> que no se entiende qué pasa eso. ¡La puerta la pasó! ó t u r u e r o turua! <risa> ¡José, presión! o se escolta, no. n se escolta. Oye, tío, pero ponle la, por la ¿No? canción. n ah qué ha s puesto play, tú? ¿Algo? Play. No p n e r o e v n e r o p l a y p e r o no ibas a poner un t e m a tuyo. A fin de esa. ¿Pero qué? ¿Pero qué hace? No, no cierres los ojos, ponte las gafas. <risa> estamos esto, esto estamos esto, esto en s t cara en antena, están c o l o c a n a Exacto, están c o l o c a n c o l o c a n Colocán. ¿eh? Pero. Colo c o n m e g o cantaba. ¿Quién Los s eran? Los distorsión, Colocón, Colocón conmigo. Con... No, eran los Piorrea, Colocón que me gustaba. <risa> Tío, piorrea, colocón, bueno, Colocón pe... conmigo, la primera bodega a privar. Muy bueno, muy bueno. Piorrea. Fue un, un d a c o d a d a del Colacao. <risa> Bueno, ¿qué pasa? Shh, sh, sh. Venga, probando, probando. ¿Sí? í t e has hecho, d o r i d o b u á n t o s o s que me han puesto? Mira, tío, me está pusando en el Miguel Lachet. Uy. Uy.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 Hostia, Ángel, tío, qué foz aquí, tío. Pues nada, pasaba por aquí, digo, voy a saludar. ¿Qué foz aquí? Y nada, un saludo a pueblo, ¿cómo estáis? Y vamos a poner un tema de una de las bandas、eh, muy seguidas aquí por la parroquia, seguro, muy extremista. Y que, ser, y que puede ser disco del año. Hablamos de los Extremes de Boston, la banda de Nuno y Gary Gary c h a r o n de Nuno Betancourt, de las Azores. ¿Eh? Un guitarista bueno, un guitarrista de los 90,、eh, posiblemente de los últimos de los 90,、pues、eso, con esa característica de Guitar Hero. ¿Cómo quedó? ó、vale? p u e s e s o ¿Para qué? ¿Para el Diabla? a p u e s e s o、eh, ¿Cómo? o p u e s e s o ¿Para el Diabla?、Ah, no sé, bueno, Nuno Betancourt.、No cool. bueno, han sacado un single que se llama Rise de su nuevo disco, que saldrá en junio, se llama Six. Pero nosotros vamos a ser más usados, vamos a h a b l a r de su penúltimo disco, también muy reciente, del año 2008. ¿Cuál otro va a l e e Saudades de Rock.、Eh, esas tristezas de rock, ¿eh? O sea, sería algo así. Y Vamos a poner un tema、eh, muy, muy guapo: f u e el primer single. Me gusta mucho porque tiene muchísimo groove, ¿vale? Esas partes de Zeppelin, de John Paul Jones. Y bueno, luego también está. ¿eh? él. Y、eh, vamos a poner ese Comfortable Dump, p ¿eh? Comfortable Dump, ¿eh? No Nump,、no ¿eh? de Pinfloy, k y d ¿eh? No os confundáis. ¿eh? Y lo vamos a dedicar a un oyente pausado, tranquilo, que siempre sabe estar en su sitio s i m é t e r s e con nadie. i A. Marín. Con todos vosotros, Extreme! e ¡Ah! a Yo、no, no, se escucho siempre, siempre. Dale, ahí está. Bueno, habéis tenido ahí ese temazo y bueno,、eh, recordad que posiblemente lo habéis comparado con su actuación ante cientos y cientos de millones de personas en la Super Bowl、eh, con, como guitarrista de Rihanna.、Eh, supongo que habéis, habéis hecho la comparación, pero bueno, las comparaciones son odiosas. Bueno, pues nada, amigos, después de este verdadero, un grupo totalmente, ¿cómo lo podrías definir? Extremo, ¿no? Yo respeto,、ah, yo respeto,、no. respeto todos、uh, los gustos musicales. Eso e q u n g r u p o Totalmente desenfocado, no sé, es un grupo que ahora mismo tú conmigo. A mí me, me parece un, un gran grupo y porque yo iba a poner el, el, el, el tema nuevo que han hecho. Lo lo que, bueno, creo que llegaron el, a tocar, ¿no? En el <risa> pabellón、sí. del Valle de Brom, puede ser. No, tocaron con Aerosmith y en Celeste también. Pero había el año 93-94. Me parece bueno, que también vinieron tipo, con Bon Jovi, me parece, en un festival también vinieron con Bon Jovi. No, yo creo que no. Fueron competentes. ¿Para d n d e van, Javi? Abu y tenemos baja, baja aquí gan, en estudio, estudio Stranger Mans、no, en cumplir.、Eh. No, no, ¡Javi!、No, no, no, Javi. Ver a los pretendes fue algo, tío. Yo estaba en Amelie. Tremendo, tío. Yo estaba, yo, yo estaba allí. Hynes, ¿Pero les qué les pretendías、tengo? con eso? No sé. Esa、bueno, era、eh, la parienta la l v a i e vale. La parienta del. s m Premin. Sí, del John Carr. Un concierto. Ahora lleno, eh. Y v e n A ver, a Javi, ¿qué pretendes? Que ningún t e s c o l t e Vino con Un coche de esos americanos, pero, pero, en el...、sí, pero entró en el. Con una limosina. Sí, con una limosina, pero entró en el estadio y tal, y la gente loca. Era diesel. Qué cabrones, tío. Bueno, p u e s n a d amigos, después de. Vamos a pasar al heavy metal tradicional y con un disco que fue. Que... Un disco totalmente desapercibido para todos, que es el, el disco que hizo en el año 2004. David Feistein, n f el i i n n s t e e guitarrista y líder de los, de los, de los, de los, de los Terrors, y que por fin. Y g u s i de. q u El e gran. g u s i de Ron n i e Dio,、eh, el primo de Dio, el primo, ¿eh? Y, y uno de, de los grandes problemas que tenía de Ross es que él cantaba y era uno de los peores cantantes que ha habido en la historia y sigue cantando por ahí y muy malo, a la altura de Lips de Amby o Dave Mustaine,、no, o Igwe Mustaine,、no no no no no、que también es bastante、Igui、malo, Mastin, exacto, bastante o sea, malo.、También. Sí, son voces anales que yo digo, o sea, <ríe>、ah, que, ver, que, vemos, pero aparte el, que traspasan el Mustaine, ese es de lo p e o r cito. Eso es horrible. Bueno, pues nada, pues el tío le dio por sacar un disco en el año. 2004, y con un buen cantante americano John West que venía de, de los c ó m o se llama un grupo danés de estos、no, Artillery, no, no, no, no, <risa>、eh... no, no, pero no me voy a acordar. Bueno, el audio, lo bueno que no. tiene, no, era un grupo de estos de así de prog, de prog, prog y tal, danés. Sí, sí, sí, la sí, sí. ¿Versifulfein? sí, la sí, la sí, la sí, la Sí, t e n í a forma de caja de galletas? No,、bueno, no, b u e no, no, no, no, bueno, no, el, no, el no, no pero para Alex. Para Alex.、Ah. Para, para, Bueno, para no、Alex. no me acuerdo. ¿El ¿El ¿El de quién? Royal, Royal Han. d Royal Han. d、sí, Royal Sí, sí, son sí alemanes. Sí. ¿Qué alemanes? Eso、ah, eran a... daneses, ¿no? Creo. Bueno, hay varias nacionalidades, pero están afinados c en. Incluso el cantante c a m e l o Tío, qué sé. Sí, hay varios. Los f a d r e s tenían mensaje Togot. Que tengo, exacto, que eso, exacto, que tenían、yo、un tengo, cantante sí, se llama fue, Daisy Cooper, que fue testigo de, mío de la boda, que es evangelista, <risa> y me dijo, y me empezó a sacar discos en su casa de Stripe, de, y tenía de estos, de Roger s Hamm. ¿Tenías para él, se yo, el, el, el, el. Sí, sí, para Alex, o algo así. Sí, sí. Pero puso el mensaje Tugot.、Mm. Sí. Bueno. No hay, no hay más que decir. Pues nada, pues le dio al Feisty por hacer un disco en solitario, pero con un buen cantante. Y entonces el resultado, pues bueno, p、pues、u es es d e r o t s con un buen cantante. ¿no? Lo dejo ahí. El disco se llama Dear Wish. Un pedazo de disco, ¿eh? aquí tenéis la portada original. ¿eh? Joder, ¿Eh? Y, pues... y iba a tocar, yo recuerdo en el año 2004, iba a tocar con, con Dio, de t e r o n e r o de Dio, pero no tocaron. La entrada, ahí tengo la entrada y siempre puedo mentir y decir que tocaron, pero no tocaron. Y nada, pues vamos a poner un tema que cuando empecéis a escuchar el r i t d i r é b u e s t e es un r i t que viene con la guitarra. Pues eso. Tú、no, te compro una guitarra y viene el riff.、Ah. Eh? ¿Vale? Entonces se llama el tema Masquerade y el. Facing Therways.、Eh... Como la guitarra. Me sacha. Venga, p a a el botón y ya sale el riff. Me sacha el got. ¡Parsa! ¡Uni g o d a l e vos! Mira el r i ¿Eh? Bueno, a qué te le pego,、no? diga la verdad. Es que es un disquito. Kim ¿eh? no es un tema. Kim no es un tema. z o Es un temazo. Es un, es un, temazo. Es un, tema, es un gran disco y, y una producción brutal, tío. Es e a primer a pagada que escoltó el Rods. ディゲッシムセンサー、ケンファチンファスティック。 No, spez, es de s p e t s e s Noise. Tú sabes que s p e t s tienen su hit, su, su tema. Spetsn's n o i s Al final tocan Bon Día, es el final, ¿eh? Cuando a c a b el concierto, todo el mundo está esperando el tema Bon Día, ¿te acuerdas de q u e Bon Día. ¿Y qué es Premium Pet? Era broma, ¿eh? Lo de la s p e t s p s Noise. Bueno, venga, sí, va.、Pues、a ver,、no、a ver,、no、a ver.、No、a, a a <risa> vamos a continuar. Bon Día. Miguel, d e c a que esta conversa f a s t i d i o s a que entre yo. Entre Pets y Rods. Intenta republicar la capona del trabajo. Sí, sí, pues vamos a reubicarla. A y vamos a transferirla、sí, es que no、a republicarla. ...pues Vamos a, a ...a seguir con la trilogía de las efemérides. Vamos a acabar el día de hoy, o por lo menos mi participación, con otro disco que salió un 22 de marzo, en esta ocasión de en 1987. Vaya. Estamos hablando de Amón de Living de los Antras. Anda,、oh, anda. El pedazo de disco. También una revolución en su estilo, obviamente es un, no, es, es un gran disco, disco quizás para mí el mejor de los, los Anthrax. Y, y bueno, no hay discusión desde luego en que en la época que salió y tal fue un pepinazo y, y cambió muchas cosas. Si b e recuerdo、sí. Mola Bon Jovi, amo la vida. Among the living r o ¿no? m Ahí empezaron las bermudas. Empezaron las con las bermudas ya. Yo ¿eh? creo que sí, porque.、Eh, empezaron con las bermudas.、Eh, sí, con el i r o Demand luego está, y todo esto, ¿no? Porque ¿Qué? el anterior es el Splitting t e d i s c ahí iban con cinturones de balas. Era la, gira que, perdona, Miguel, era la gira que iban a venir con Metallica en el 86. ¿Sí? Por ah, por, por cierto, cierto recomiendo un concierto no... que vi ayer de Metallica, tío, en Japón, del 87, 86, con el Jason、yes、Easter j a Brutal, tío, brutal. Se ve de puta madre, tío. Brutal, brutal. Quizás、eh, el, lo, eh, con el disco y tal en sí, no empezaron ya con las Bermudas, pero es cierto que luego con las, las caras ves y tal. Sí, que hicieron el, el, la, la, ya el rap este de I Am d h、ah, e Man、ah, y tal.、Ah, y a partir de ahí sí que ya empezaron y tal. Y ya posteriormente, pues con la, con la colaboración con los Public Anime y tal y todo esto. Pero yo creo que la, el tema, el, el, el disco Among the Living y cuando salieron ellos y, y los singles y los vídeos que salían todavía no estaban con las Bermudas el, y tal. El, el, el... el siguiente disco, El, el e s t a t o de Euforia, ¿no te parece más. más... Orgánico. Más maduro, más. Dieron de la Diana、eh, ese n e disco de oro.、Eh. No, no sé, más completo a nivel de estilo.、Ah, ah, eh, eh, Dejan un poquitín la chorradilla, un poquitín de. Yo, pero es que yo creo que a Antras、no. lo s que les hacía especiales y los diferenciaba de la Vallarria era el humor. O sea, no. Eh, eh, no, el, no, el, el sí, trash bueno, era m u y s e r i o Y aparte que no son del oeste. Ya, ya, no, pero no, por eso.、No. El, el, el trash metal era muy serio, era muy、sí. social y tal. Y los Antras, sin dejar la vertiente social. Pero eran unos cachondos. Y yo creo que eso también le fue muy bien, ¿no? Al a t r a s y al público. Pero, pero sí, que verdad, que sí que es verdad que ellos cambiaron, lo cambiaron todo, pero después no se beneficiaron del todo. Bueno, a n t e e a tener una putada. a n e s se va a tener una putada. Cuando estaban en plena efervescencia, va a surgir las putas cachetas o, o sobrets bomba. アンタラックス・アン・ゴベナンス・ストリアス・フィンシット・バン・スタ・ポンテ・カミア・テレビの SH seguro que no。 No, no, no, cuando pasó a、ah, la historia de que esto no, no estaba John Bull. Sí, sí, ¿no? sí. sí. Bueno, tiene grandes temas, grandes temas. Pues、eh, bueno, los temas que todavía tocan en directo:、no, eh, India, n los tres primeros.、Eh, Eh, a, a, I am the low, pues a mí me toca bastante. Por, jamón de Libby. Por lo que le toca. Pero bueno, vamos. Jamón,、eh, jamón. Jamón. Jamón. Y, y, y Causinamos, ¿no?、Causa、pero yo voy a poner Cotinamos. Yo creo que es de los Venga, mejores、eh. temas de, de los, los Amtrak.、Mm, y no sé si estaréis de acuerdo, pero bueno, vamos a poner este. Había que poner uno. Y, pero bueno, cualquier tema hubiera sido. Uno o、eh, una. Que ahora está de moda. Uno o una. Una, una, una. ¿Vale? una. ¿Vale? una canción. Una, una O una. Entonces, o una. los guitarristas. O una.、Ah, no. Aquí,、sí. cuando decimos que es un buen guitarrista, es, es guitarristo. Ah, también, es verdad. ¿No? Bueno, vamos a dejarlo de mierdas <risa> y vamos mira, a mira, poner mira, música. Mira, mira, no, nuestro yo、Facebook. lo tengo claro. Y, o Clara. <risa> <risa> o Clary. O, vamos a. Venga, Andras y Amon, g The Living y este c o d m o ボン Brutales, brutales los, los Antrax y brutal el s e disco completo. La verdad es que Antrax, pues lo que decíamos, ¿no? que aparte del, del humor que tenían, es de los pocos grupos así de, de trash, que realmente su cantante no tiene la voz así de, de, de Thrasher, ¿no? Peladona.、Hablas. Peladona es, es, es un cantante de heavy metal. Clásico. Bueno, yo lo veo muy Journey, pero bueno, siempre lo v i、no, m u y Journey. Que estábamos bueno, hablando ahora pero, pero, no es, pero no es el, el típico cantante de trans metal. Yo lo、no, que estábamos hablando, tu hermano Javi, y yo y que, que en verdad un u p r i s t a un purista de trans metal, Antan no son trans metal. Para un purista, Antan no es trans metal. Pero bueno, sobre opiniones. Para mí, vas a iniciar dos l o、bueno. que、bueno, l e s vas a decir Mosh. De Fedara, Mosh Pike. e q u i é David tiene el MOSIL, el Fit f o u l of Metal, que ahí tienen la de Metal t r a s h i n Mat, esa que sí. eso sí que es. b s es que. Es、bueno, que con los riffs tan potentes y tan p o s u e s los c a s l o metieron. ¿Con meneros... el primer cantante?、Sí, sí. c ó m o se llamaba el primer cantante? No me acuerdo. El、eh, de, de Antras, sí. Que es muy famoso. Sí, sí, claro, sí, bueno, sí, famoso. sí, sí. sí, sí, sí. <risa> en, en su casa a la hora de comer, p u e Y os o puedo decir el, el penúltimo, el penúltimo sí que lo puedo decir yo. Sí. Dan sí. Nelson. Bueno, no、bueno, me conté nada p o r q u s lo p e g Pues ahora, amigos, ahora nos vamos a Andalucía con una bandaza desde Granada que ya puse pues, hace años y que me considero pues, un fan de ellos, ya que hacen un d a n metal melódico a la altura o más de todas esas bandas escandinavas reinas del género llamado Sonido de Gotemburgo. Y me refiero a Perpetual Night. ¿Y por qué vuelvo a poner esta banda? Pues porque el año pasado han sacado su segundo CD de larga duración, el a c o n i t u m un pepinazo en toda regla. Pues yo os traigo un tema de ese trabajo. Con un tema donde, como aquí en Metal Borte, pues también compaginamos música con cultura, en esta, en esta canción c o l a b o r a Pepe Moreno, cantador flamenco, y Mario Gutiérrez a la guitarra clásica, fusiona, fusionando Dean Metal y Flamenco, en una poscomposición、pues, que rinde homenaje y tributo a la figura de Federico García Lorca. También decir que en este trabajo han cambiado de cantante y de un guitarra, que para mi gusto pues le han dado un toque más de calidad sin menospreciar a los dos que han, que han marchado. Y una frase, p u e s q u e yo siempre digo que, que, si está, que si estas bandas, tanto de aquí de Casa Nostra, Cataluña, como de Arreuda, España,、eh, fueran escandinavas o fueran inglesas o americanas, pues como el resto de, de España fueran fuera extranjeras, la gente se tiraría en plancha. Pues yo me tiraría con esta banda en plancha y hago la croqueta, porque son una banda de primerísimo nivel, no.、Bueno. Es que están, vamos, ya, ya te digo, como he dicho al principio en el prólogo, soy muy fan de ellos. O sea que sin más os dejo a Perpetual Night、no no Perpetua, no、con la canción Hierbas Amargas. Co como Vinicius, o sea, así en plancha.、Eh. <risa> Muy bueno. ¿no? De pobre mujer marchita. Tu hijo era mi fin y yo no lo he engañado. Pero el brazo del otro me arrastró como un golpe de mar, como la cabezada de un mulo. Y me hubiera arrastrado siempre, siempre, siempre, aunque hubiera sido vieja y todos los hijos de tu hijo me hubiesen agarrado de los cabellos. Bueno, que voy a. Vale,、eh. Sin palabras, bueno, yo creo nada, que os ha dejado a todos sí, sí, sí. con esta fusión、pues、que de r i a m a n t a f a b r i c o q u e lo pusiste? No sé si pusiste un tema. t a No, tan brillante. n puse un tema, puse del, del, del, de los primeros EPs que tenía el. Puse del, un día puse un tema de sus dos primeros EPs que tuvo Perpetual Anual y después puse otro tema del primer larga duración, el a, de la Namman y ahora puse que ha sacado el. ¿Cómo has el dicho?、Pasado. ¿Cómo has dicho? Es que no, no me acuerdo m u c o ¡Ah! ¡Ah! h a t e p i l l a d o Se llama <risa> Amanga o algo así. Bueno, da igual. ¿no? Brutal. Am am Pepe. Am Pepe. Amanga.、No. Pepe,、no. yo, yo me he de. d i g u e s e n de Despantina, d a v a n t e que t e m á Sí, s anda, sí. que tú estás、pero、de s p a n t i n a e e o Y como、no? dije, una fusión flamenca en homenaje y en tributa a m i g u e García López. Yo quería decir que, bueno, que sí. Me ha parecido brutal. Muy bueno. Que a veces es difícil. Es muy difícil hoy en día encontrar. Cosas nuevas, cosas que, que nos estimulen un poco los oídos, ¿no? Y esta fusión, pues yo, yo quería decir que, que realmente no, me ha sorprendido muy gratamente. Al principio decía, ay madre, a ver por dónde me van a salir, ¿no? Con toda sinceridad te lo digo, porque a veces cuando dices, hostia, ves detrás con. Y realmente, pues no solo me han sorprendido, gratamente, sino que es una banda que voy a seguir muy de cerca porque me, me, me han gustado desde yo, yo hace ya, bueno, bueno desde el 2018-2017 que sigo a esa t banda. Como digo, que colgué el, el, el primer de la grabación se llama Anatman. Ahora me ha venido a la cabeza Vaya, Anatman. Yo estuve en el piano rock,、eh, que lo sepáis. Y bueno, son n nada que son de Granada. De Granada son...、Eh. Y tengo una neta que se llama Ángel. Y casi me roba el. Bueno, el taxista, pero bueno, pues, sí, pues vamos, vamos con Analman. Un saludo a aquel t a n t í s i m o Vamos、taxista. con una de las bandas ya para acabar、eh, más desgraciadas del planeta. Hablamos de los Fear Factory, la banda de Dino Cázares. Ahora sí que ya solo queda él. Vale, Burton Sebel se va. Y entra un italiano, Milo Silvestro, ¿vale? Que es una fotocopia, de, pero mucho más joven, claro, de Burton Sebel. Y están haciendo unos cuantos shows en Estados Unidos. Y vamos a ver un tema de su última galleta, que grabó también Burton Sebel y luego se largó. Hablamos de、eh, ese a g r e s s i o n Continuum, con su tema Monolith, un tema con mucho g r o o v e q u é encanta este o el otro? Y canta Burton. Con todos vosotros, Free Factory. ¡Uh! ¡Ahorri, Fresa、eh, eh, la... Marvin! ¡Soy m u c o a m o s o p e arnao. デュードラン IT。